Me vi partir serena y decidida, teniendo dos lágrimas, tus ojos tristes. Ya nada podía impedirte, tu camino iba al final. Te fuiste así sangrándote una herida, que sin querer poco a poco te hice. Y aunque creas que no te quise, te amé con toda mi vida.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 a un malabarista a mil problemas tuve que enfrentarme pero nunca quise untarte de mi mundo de dolor y aunque nunca regreses a mi vida hubo cosas que tuve que ocultarte mas no fue por engañarte si no es que yo no quería contagiarte con mi error Se puede equivocar, fuiste muy dura a recibir, yo merecía otra oportunidad, no fuiste justa al tratarme así. Vuelve a quedar así y que dejo de ti y tú misa donde estás. Con tu rencor